Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, continuamos en este Enredando las Mañanas, este lunes 30 de mayo, aquí en los estudios de Radio Roja, y nos vamos a ir a Río Ceballos, provincia de Córdoba, Eh, para actualizar lo que está ocurriendo con el tratamiento de residuos Tema bastante delicado a nivel ambiental Estamos en línea, estamos en comunicación con Adrián Flores Compañero ahí, vecino autoconvocado de Río Ceballos Adrián, ¿me escuchás? Buenos días, Mariano, sí, escucho. Te cuento que recién salimos del Consejo Deliberante De entregar una nota eh, con 3.000 firmas a donde rechazamos eh, esta, la instalación de esta planta en Río Ceballos. Te cuento más o menos de cómo nace. Eh, hace casi un año se hicieron los primeros anuncios de que en Río Ceballos se iba a instalar una planta de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y que en la misma depositarían los residuos sólidos urbanos ...nueve localidades del corredor de Sierras Chicas. Desde ese momento, eh, los vecinos... Eh, que, ...que nos organizamos en relación a la problemática ambiental en Río Ceballos... Eh, ...que comenzamos a pedir informes... ...a querer acceder al proyecto que había sido anunciado públicamente... ...lamentablemente, hasta el día de la fecha... ...y ya con un anuncio en el mes de febrero de este año... Eh, por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, conjuntamente con los intendentes a donde se hizo el anuncio de este mal llamado centro verde regional de Sierras Chicas eh, te decía hasta el día de hoy no hemos podido dar con el proyecto solamente tenemos en nuestras manos un anteproyecto que nadie a ciencia cierta sabe decir eh, si es el que se quiere llevar adelante o no A tal punto es así que en consultas que tuvimos con los concejales de Río Ceballos, ellos nos dijeron que desconocían la existencia de un proyecto. Que habían escuchado hablar de que se iba a instalar algo en Río Ceballos, pero que al Consejo Deliberante de Río Ceballos nunca había llegado el proyecto, nunca habían sido notificados y nunca se había tratado. Eh, es más... La Carta Orgánica Municipal de Río Ceballos, que es como la Constitución de Río Ceballos, prevé en un articulado que tiene relacionado con el ambiente, que en la jurisdicción de Río Ceballos no se pueden recibir residuos de otras localidades. O sea que ya, diríamos, todos los anuncios estarían en contradicción con la propia Carta Orgánica de Río Ceballos. Y todos los convenios que se han firmado serían violatorios de la Carta Orgánica. De más está decir que si no existe proyecto, no tenemos eh, un estudio de impacto ambiental, no existen convocatorias a la participación ciudadana como lo prevé eh, tratados internacionales y la propia eh, ley provincial de ambiente. Y para nosotros esta situación es extremadamente preocupante. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos y hemos podido analizar es una planta que acopiaría 80 toneladas al día de residuos sólidos urbanos de localidades que todavía no tienen ni tan siquiera un comienzo de una gestión integral de residuos sólidos urbanos. Claro. O sea, no tienen ni siquiera una recolección diferenciada, ni una clasificación, eh, absolutamente nada, lo que quiere decir que a Río Ceballos llegarían a 80 toneladas de basura mezclada a una supuesta planta que trataría, pero sabemos que cuando la basura no llega seleccionada, el tratamiento es casi un saludo a la bandera, porque claro. máximo se podrá eh, separar el 1 o el 2%. Adrián, te quería hacer un pequeño comentario, ¿no? porque yendo a la práctica, ¿no? Proy sí. proyecto eh, planta de transferencia regional en Río Ceballos. Sería eh, un quillo, Mendiolazas, Alcipuedes, El Manzano, Agua de Oro, Cerro Azul, La Granja y La Pampa. Todo, toda la basura iría a Río Ceballos, un basural a cielo abierto, porque después el tratamiento es muy relativo a la, a la seriedad con la que se trata el tema. Y acá en Córdoba sabemos que a nivel judicial a nivel legal, no, bueno, en dos palabras, ¿no? Eh, es exactamente así, Mariano, porque te imaginas que de localidades que todavía no tienen un plan... Integral de residuos sólidos No tiene una, una recolección diferenciada Lo que van a mandar es la basura Lisa y llana Y eso es lo que se va a copiar en esta planta Y esta planta estaría ubicada En la zona de mayor crecimiento urbano En los últimos 15 años de la ciudad eh, Algo que no, que no es menor Va a una zona urbana no sé si se me escucha ahí no, el silencio que hicimos fue por, por, <ríe> absorto por, la, por claro, nos quedamos algo. absortos pero sí, continúa increíble. Te, te imaginas ahí. las consecuencias <ríe> en, en el ambiente, en la salud de la población aparte, no solamente en ese sector la basura va a transitar de una localidad a otra por la ruta claro, con todo lo que se y va a transitar en camiones de transporte que no están adecuados a hacer un transporte de residuos sólidos urbanos O sea que van a ser eh, rutas contaminadas, veras de rutas contaminadas. Y te quiero agregar una cosa, porque nosotros estamos nombrando acá todos los pasos que no se han hecho y no se han cumplido. Uh -huh. Desde la violación de la Carta Orgánica Municipal a todos los pasos que tiene previsto la ley, que hasta el día de hoy no se cumplieron. Pero llamativamente, hace dos semanas se anuncia... ...que a Río Ceballos se envían 43 billones de pesos... ...para que comiencen obras para este centro regional. O sea, violentando aún más... ...y violando aún más todas las normativas legales... ...que existen en la provincia. Algo que no, no solamente sabemos está pasando... En, ...en el corredor de Sierra Chica... ...sino está pasando en Punilla... ...está pasando en Parabachasca, ...está pasando en Calamuchita... ...este... Eh, ...avanzar de hecho sin cumplimentar ninguna norma y violando todas las normativas de resguardo ambiental que tiene la provincia presentamos 3.000 firmas que recogimos en un petitorio digital y estamos recogiendo ahora firmas en planillas en los diferentes barrios estamos haciendo reuniones en los diferentes barrios porque te imaginas que eh, toda la población está alerta sobre esta situación muy bien Bueno, le vamos a dar continuidad con un conjunto de acciones e incluso tenemos pensado hacer algún planteo de tipo judicial por todo esto que te estoy diciendo que se ha incumplido y que se ha violado. Eh, nos reunimos, tenemos una asamblea de unos 30, 40 vecinos uh -huh. eh, que estamos llevando adelante... Digamos, todas estas iniciativas. Sí, sí, todo, todo el proceso informativo que, que, que el gobierno omite también, ¿no? Porque esto empezó hace un año, pero evidentemente la gente recién ahora está tomando conciencia, quizás. Y eh, sí, vos te das cuenta que como es presentado, es presentado de manera engañosa el Centro Verde Regional. Eh, Río Ceballos ya, en cuestiones ambientales, viene de padecimiento en padecimiento. Eh, las inundaciones es, ha sido un claro ejemplo de lo que significa... Eh, eh, el avance depredador contra el bosque nativo eh, Río Ceballos tiene, por ahí no, no, se, no suena mucho en los medios ni demás, pero tenemos una, una plaga de moscas que no se termina eh, nunca hace 10 años y hace 10 años que los vecinos sobre todo los vecinos de la, de la ruta de 53 a donde diría dar este centro este centro mal llamado verde, eh, hace 10 años que vienen padeciendo una, una plaga de moscas que tiene relación con el actual basural o centro de transferencia de Río Ceballos y con eh, criaderos de aves de la zona. O sea, que esto vendría a agravar y a permanecer sí. la situación de crisis ambiental de la ciudad. Adrián, dentro de los plazos que, que se manejan en, eh, con este proyecto eh, ¿Está el predio ya? ¿Está el espacio como para eh, que en algún momento se empiece a trabajar? ¿Y ahora este, ¿qué, qué, qué tiempos tiene el proyecto para llevarse adelante? mira el, el predio sería donde está actualmente ubicada la planta de transferencia de Río Ceballos. Uh -huh. Sería una ampliación ah, okay. y una puesta en obra. Eh, plazo, es todo muy contradictorio. plazos no hay porque no, no hay ni siquiera proyecto el convenio que se firma para aceptar los 43 millones que hace de aportes en la provincia, la provincia en ese, en ese convenio dice que en 180 días se tendría que estar rindiendo ese dinero, y tiene como objetivo comenzar las obras para el Centro Verde, o sea, por eso decía de hecho, porque quieren comenzar obras sobre algo que no se ha cursado absolutamente nada, ni los estudios de impacto ambiental, ni las audiencias públicas, Eh, absolutamente nada y que la población desconoce incluso hasta el proyecto que ellos dicen que van a llevar adelante esperemos que la presión del, de la gente, ¿no? de los vecinos y vecinas que, que no están de acuerdo con esto, que se van informando, que bueno que pueda lograr que por lo menos que se cumpla, que se cumpla la ley, que se haga un estudio de impacto ambiental, una audiencia pública este, y que se escuche la opinión de la gente primero, y segundo que se lleven adelante no sé qué opinas vos, ¿no? políticas ambientales Este, adecuadas, digamos, porque esto sigue siendo algo que no, no tiene forma, digamos, ¿no? mira eh, en primer lugar, si, si se cumplieran las normas y, la, y las leyes en Río Ceballos, al menos no podría estar instalada esta planta, porque ya arranca violando nuestra Carta Orgánica Municipal. Eh, por otro lado, nosotros somos partidarios de que no existan zonas de sacrificio, que cada una de las localidades se haga cargo de su basura y se haga cargo de su basura. Primero, si hay dinero y hay fondos de la provincia, implementando planes integrales de residuos sólidos. O sea, comenzando por lo primero, que es por la separación en origen de la basura y por la recolección diferenciada. Y después avanzar en plantas de tratamiento locales, que sería lo más adecuado para esta situación. Así como no queremos... Eh, Que río Ceballos se transforma en una zona de sacrificio, tampoco queremos que desde Río Ceballos y desde el alrededor de Sierras Chicas eh termine yendo a piedras blancas o algún otro destino, diríamos donde también hay población y vecinos alrededor y donde también hay vecinos que están afectados por esto y que también protestan Y reclaman igual que nosotros Claro, porque el tema es que en algún lado tienen que meter esa basura Entonces es como que, ¿no? si no es en Río Ceballos, será en otro lado Porque este intento ya lo han hecho en otros lados O sea, ya ha, ha habido un intento años atrás en, en la Pampa de Olayn. Sí, son estos anuncios de mega obras que, que no resuelven el problema, sino que lo agravan Y que terminan siempre con las famosas zonas de sacrificio ambiental Bueno, en ese sentido nosotros planteamos todo lo contrario, claro. y por eso nos oponemos a esta o a cualquier otra planta, diríamos que transforme alguna de las localidades de Sierras Chicas o de la provincia de Córdoba en una zona de sacrificio, y reclamamos al Estado políticas adecuadas en términos ambientales para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Bueno, muy bien, Adrián, muchísimas gracias por, por la comunicación, muy claro en lo que nos contás. Eh, apoyamos desde Radio Roja, obviamente, la resistencia de los vecinos este, de Río Ceballo y de todo Córdoba, ¿no? Que están en contra de estas políticas, eh, como decía, de zona de sacrificio. Eh, si querés agregar algo más para cerrar la nota, Adrián. No, no, quería agradecerles a ustedes, de parte mía y de parte de todos los vecinos que nos organizamos acá en Río Ceballo y en las Sierras Chicas y bueno, ya lo vamos a estar molestando porque estamos sacando una carta abierta a las organizaciones ambientales de Córdoba para que brinden su apoyo a esta lucha Muchas gracias Adrián, un fuerte abrazo ¿eh? Gracias, gracias a ustedes RNMA Enredando las mañanas desde el Valle de Punilla en Córdoba programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.